Estamos leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia la profecía de Zacarías, ahora en el capítulo 2. Libro del profeta Zacarías, capítulo 2, Llamamiento a los cautivos. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: ó A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo: Corre, habla a este joven diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, Muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de Elia. ¡Eh, eh! ¡Huid de, de la tierra del norte! dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. dice Jehová. Oh s i o n la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a j e r u s a l é n Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada.